No te das cuenta que su amor te lleva Paso a paso hacia un precipicio Abre los ojos, no estés tan ciega Él no te quiere y nunca te ha querido Es que no ve lo sola que te deja Se va con otras cuando le apetece Y tú sufriendo como una tonta en tu castillo de amor le espera siempre no te das cuenta que no le importas que le das igual estás quemando tu propia vida y nunca le tendrás no te das cuenta que yo No te das cuenta que los días pasan y tú sigues de su amor cautivo y mientras tanto tu rosa fresca en el jardín esperándose marchita rompe la cuerda que a su amor te ata, borra su nombre de tu pensamiento